Bueno, decíamos en los titulares de las noticias que la Mesa Coordinadora de Sindicatos de Panificadoras Industriales está denunciando la falta de reglamentación de la Ley de Personería Jurídica y está advirtiendo sobre desventajas frente a las empresas durante los consejos de salarios. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, coordinador de la Mesa del PAN. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. este Bueno, Luis, contanos acerca... Yo confieso que, que no entiendo los detalles de la de la ley de personería jurídica, así que vas a tener que, que explicarnos un poco. Sí, básicamente nosotros vamos a empezar con el principio. ¿Por qué estábamos denunciando? porque la ley se promulgó el 3 de mayo y claramente decía que posterior a la promulgación los sindicatos y las organizaciones civiles que no tuvieran personalidad jurídica deberían este, regularizar esa situación eh, posterior a los 180 días promulgada la misma, ¿verdad? La semana que viene van a cumplir... Tres meses, o sea, 90 días, ya pasó la mitad del tiempo Ajá. que dice la ley que tenían las organizaciones para hacerse de la personería jurídica, pero este aquí, que el gobierno no ha dado la reglamentación, por lo cual este no sabemos cuáles van a ser los requisitos para obtener la misma. Segunda cosa, si va a crear una nueva oficina de registro, no está ni físicamente ni, ni vía web, porque dijeron que la otra posibilidad era que fuera a través de la web y van a crear un sitio web para que uno, con los requisitos, pudiera anotarse y obtener dicha personalidad jurídica. Pues bien, no está ninguna de las dos cosas, ni la reglamentación, ni el sitio para este presentar dicha documentación, que no sabemos cuál va a ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué estamos en desventaja? Porque una, dos, perdón, consideraciones que tiene la modificación en la ley de negociación colectiva es... La primera, que si tú tenés un problema en alguna empresa que diga que tiene este, una situación financiera compleja y tenga que hacer un descuelgue, en esas situaciones siempre los trabajadores que pedían para tra la transparencia, le pedían los números a la, a la empresa, ¿verdad? Claro, claro. Y que a través del Instituto que de Estado de Arte se corroboró gracias que efe efectivamente tenía problema financiero y que, en definitiva, después los trabajadores en común acuerdo con la empresa pudieran hacer dicho descuelgue. Ahora bien, si yo no tengo personalidad jurídica, cumplido ese plazo, va a pasar que las empresas pueden chicanear y decir, todas van a empezar a decir que tienen problemas financieros, van a hacerlo de cuelgue, y como yo no tengo personalidad jurídica, no le voy a, no le voy a poder pedir los números. Entonces, ahí tenemos una clara desventaja, ¿verdad? Y la segunda cosa, que vencido el plazo de los 180 días, si no tengo personalidad jurídica, tampoco la empresa está obligada a que el descuento de todos nuestros compañeros y compañeras que a través del sueldo de la cuota sindical se deje de hacer. No van a tener este responsabilidad para, para hacer dicho descuento, si no tengo personalidad jurídica. Entonces, ahí hay dos situaciones de hecho que claramente van a ser perjudicados los trabajadores si esto no se pone en práctica, ¿verdad? ¿Y qué, qué, qué intentamos denunciar nosotros? ¿Y qué, ¿Y qué le pedimos al gobierno? Que, a, que sea, que empiece a correr el plazo, no a partir de la promulgación de la ley, sino a partir de que tengamos las condiciones nosotros para presentar la persona jurídica, que es tener la reglamentación y además que exista esa oficina para presentar los, los requisitos, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Incluso con ese segundo punto que vos dijiste, el descuento de la cuota sindicales es grave, es muy grave porque... Y es fundamental para los compañeros y claro, ¿verdad? Nosotros él, pues... no sabemos cómo es... ¿Es el principio del fin para pa desaparecer los sindicatos y bueno, y si, y nos, nosotros no creemos no, no, no queremos atribuir intencionalidad pero sin duda alguna que todas estas leyes que han venido haciendo con este gobierno sistemáticamente ha sido en contra de los trabajadores y de las organizaciones sindicales uh -huh. bueno elementaron pues y... el derecho a la huelga vos viste todo lo que hay en la luz que poco menos que ya no no no no, no puede ni Ni, ni, ni hacer una movilización, ni hacer un paro porque siempre te dicen que es ilegal. Entonces, bueno, poco a poco fueron cercando al movimiento sindical. Bueno, esta es una más. Luis, eh, ustedes hicieron la denuncia. Eh, a, ¿A dónde hicieron la denuncia? Sí, nosotros ya, ya presentamos dos, digamos que no es una denuncia, sino como una especie de exhorto ¿Qué? y un pedido, de esto que te decía anteriormente, a la presidencia de la República, el cual ya tenemos este... Eh, La, la ficha de la presentación, y le vamos a hacer el seguimiento, como así también a la Secretaría de del Ministro de Trabajo, ¿verdad? Para Ajá. que tome cartas en el asunto. Y bueno, y tiene que ser inminente la decisión de, de apurar esto, ¿no? Y tiene que ser inminente, sí. Nosotros le hemos, le hemos invitado a las otras organizaciones este, sindical inclusive eh, en un seminario que hizo la semana pasada el Instituto Costa Duarte fomentaba eso, ¿no? que uh -huh. los sindicatos y las organizaciones se juntaran con sus abogados y hacían este tipo de exhorto como hizo la mesa en el día de ayer. ¿Y cuándo empiezan ustedes las reuniones eh, por los consejos del grupo UTEL? Bueno, inclusive nosotros en los consejos salarios ya el lunes 31 ya empezamos este reunión en los consejos salarios. Claro. Y pareciera una paradoja, porque también habla viste de la ultraactividad, que se perderían todos los beneficios. Ahora eso lo van a aplicar. Pero ¿y cómo si, la, si, si todavía no hay prelumación respecto a la... claro de... A la reglamentación? Sí, Entonces, sí. bueno, viene complicada la mano y supongo yo que, por lo que eh, he escuchado y he visto el otro día también al, al presidente de la, de la Cámara de Industria, este a, al señor Milo, este, como que están en contra de la reducción laboral, en contra de la productividad, ya llorando, como siempre, ¿no?, de que... ¿Las empresas están complicadas? Bueno, sí, pero si las empresas están complicadas, ¿qué deja para los hijos de los trabajadores, no? Sí. Sistemáticamente hemos venido perdiendo salario real. Sí, está clarísimo. Entonces creo que va a ser una ronda difícil esta. Sí. Bueno, ustedes lo preveían ya, ¿no? Este... Sí, no sí, se preveía que podía ser una situación conflictiva esta, esta negociación. Bueno, Luis Echeverría, muchas gracias por el tiempo y por la información. No, gracias a ti, como siempre las órdenes, Hasta Luis. luego. Bueno, era Luis Echeverría, eh, coordinador de la mesa de sindicatos de panificadoras industriales entonces.